Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto. Fuera del radar. Polizona FM Y ya partimos con nuestra cápsula número 8 de estación aeropuerto para Polizona FM en Islas Baleares, en eh, Palma de Mallorca, Formentera, Menorca. Un saludo muy grande desde acá, estación aeropuerto, también a Ibiza, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil. A los latinoamericanos que nos escuchan en Marsella, en Montpellier, Francia, en Suiza, en Canadá. En México, en Puerto Rico, en Cuba, en República Dominicana, Haití. Bueno, todo el mundo sintonizando Estación Aeropuerto. Soy Pablo de intrans Hoy vamos a hablar de la música y el comercio. Bueno, no vamos a dar una clase de economía, sino que vamos a apelar a algo de la cultura popular. En todas las ferias, mercadillos, en el autobús. Eh, escuchamos a los vendedores, a quienes a través de... De una frase muy curiosa, muy bien ingeniada. Nos vende una mercadería y utiliza la voz humana, la entonación y el poder de convicción. Así que hoy estamos pregonando a los ocho vientos en la cápsula 8 de estación-aeropuerto. Porque hay que pregonar que el mundo se va a acabar. El intercambio y la venda de mercancía es algo inherente a nuestra humanidad. Es cierto, fue primero el trueque. Hoy ya amenazan hasta las criptomonedas. La música, a través de su mensaje, nos cautiva y perfila oficios como el manicero. Vamos a este clásico, que es la canción más famosa de Cuba, junto a Guajira Guantanamera o el son de la loma. Ha sido versionada centenar de veces, la compuso el señor Moisés Simons, pianista y director del Teatro Lírico de La Habana, por allá en 1928, la grabó en ese entonces para el sello Columbia, que es un son pregón, el manicero, interpretada por Rita Montaner. Él escuchó a la salida del teatro a los vendedores ambulantes y es así como se inspiró en este manicero. Vamos a oír la versión de 1930 por la orquesta de Don Aspiazú. Esta orquesta se llama Havana Casino Orchestra. Se grabó para el sello RCA Víctor, canta Antonio Machín. Una verdadera institución de la música cubana en España y gracias a este tema logró cultivar a muchas generaciones hasta el día de hoy con El Manicero, que suena ahora por Polizona FM, Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras. Música Thank mm -hmm. you. Si te quieres por el pico de berzil, cómete un poco rucito de madre. Ay, pues caliente y rico está, ya no se puede pedir más. que despues te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manitero se va, Es que está a dormir sin cometer un cucurrucho de madera. Cuando la calle sola está, la de mi corazón. El mami se abendona su fregón, y si la Escuche a su cantar Llama desde su balcón Dame de tu manito y a poder dormir sin comerme un cucurrucho de mano Lisona FM. Y seguimos levitando con estación Aeropuerto Cápsula número 8 desde Santiago de Chile para Islas Baleares y el mundo. Se me olvida saludar a Colombia, Venezuela, están en nuestro corazón y siempre eh, estamos eh, conectados con nuestras raíces eh, afromundiales con estación Aeropuerto. Y del año 1928-1930 vamos a viajar a chile mi país eh, al año al año 2004 cuando juan ayala cantante y percusionista crea junto al bajista jaime concha eh, juana fe ellos pertenecieron a la agrupación mal de chagas hasta el 2002. Este nombre, Juana Fe, venía de eh, un ejemplo típico que eh, realizaba el presidente Ricardo Lagos... ...que siempre hablaba de la señora Juanita, para hablar eh, de esa persona anónima del pueblo... ...que necesitaba una solución rápida a sus problemas de la quilla y ahora. Juana Fe tiene muchas influencias que confluyen en este sonido que es muy difícil de descifrar. Hay una influencia marcada de Sargento García... De Mano Negra, de nuestro cantautor Víctor Jara De la cumbia chilena y la cumbia tradicional de Colombia También hay una marcada sonoridad de La Cueca Brava Baile Nacional de Chile Y hasta del disco Roots by Roots del grupo Sepultura Que tiene ese marcado sonido del maracatú de Pernambuco, Brasil Es eh, lo que ellos llaman en una síntesis afrorumba silenera, eso es lo que hace Juana Fe. Y ellos en el año 2007 pegaron muy fuerte con el tema callejero, que es un vendedor ambulante que recorre las calles, se sube a los buses del transporte público a vender sus artículos con imperdibles promociones. Lleve de lo bueno. Lleve de lo bueno, es lo que nos canta el pregonero Juan Ayala y Juana Fe. En esta cápsula 8 de Estación Aeropuerto. Muchas gracias por escucharnos. Les voy a dejar mi correo electrónico para que me escriban. Quiero saber qué les ha parecido estas cápsulas. Estacionaeropuerto.com Estacionaeropuerto.com También tenemos nuestro WhatsApp adecuado. Más 56 9 7 2 Más 56 9 7 2 9 7 Arranca El Callejero con Juana Fe internacional Me he subido esta tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar En el bolsillo del varón y la cartera de la dama Son cuatro lápizitos de cuatro colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente Por 300 pesos cada uno Hoy por ser una promoción y por encargo de importadora internacional Se lo lleva los cuatro en 500 pesos Vallejero, ambulante, vendedor, ambulante Zona FM Finaliza nuestro viaje por la música afromundial Gracias por volar con Estación Aeropuerto Un programa conducido y realizado por el periodista Pablo Dintrans Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras